Abriendo esta jornada, habló, expuso con lujo de detalles sobre diferentes ítems en lo que tiene que ver con el plano contributivo a través de la factura electrónica y de la documentación digitalizada. El contador José Bianchi, que es eh, eh, subdirector general de fiscalización de la a FIP, está lleno más, un escaloncito más abajo de Ricardo Llegaray, que es el titular de la FIP, no ha llegado hoy por aquí. pero él vino en representación. Habló, entre otros tantos temas, sobre los precios de transferencia con firma digital para los contribuyentes en todo el país. También lo que se viene, aunque ya se está implementando, aquello que tiene que ver con los balances con firma digital. Vamos a escuchar en un diálogo exclusivo para nosotros al contador José Bianchi. Contador de Bianchi, 1332, Radio Lavarría, entre amigos. Para consultar, usted acaba de exponer sobre una jornada en la cual se habla sobre facturación electrónica, documentación digitalizada. Suena bastante complicado, ¿no? Bastante sofisticado, pero esto tiene que llegar a la gente porque seguramente en poco tiempo más el comerciante común un, de una ciudad del interior、eh, va a tener que funcionar de esta manera, adecuando en todo caso su. sistema actual a lo que se viene. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, primero poner en contexto, buen día,、eh, primero agradecer la, la posibilidad de explicar un poquitito en qué consiste la documentación electrónica,、eh, un tema que parece complicado, pero que se viene trabajando hace mucho tiempo, no solo de la CIF, sino del Estado Nacional. En el año 2005, el decreto 378 instaura el Plan Nacional de Gobierno Electrónico, en el cual de alguna manera se redefine la relación entre el Estado y la ciudadanía. Se redefine a través de distintos lineamientos estratégicos. Acercar al ciudadano, al Estado, transparentar información y que el ciudadano pueda interactuar con los sistemas de cada uno de los organismos. Ya no solo con la FIP, sino con todo el Estado nacional. En este sentido, la FIP,、eh, a través de sus、eh, áreas tecnológicas y siendo、eh, líder en Latinoamérica en, en, en el área de, de informática, permite generar distintos sistemas que permiten no solo documentación electrónica sino presentaciones electrónicas e interacción directamente con los sistemas y así podemos pensar en la facturación electrónica que arranca en el año 2006 con 10 contribuyentes o podemos pensar en los sistemas de cuentas tributarias sistemas que el contribuyente puede verificar su situación fiscal ante, ante la fin es decir Una serie de mecanismos que le permiten al ciudadano poder acercarse a la administración y poder además saber el ciudadano qué es lo que la administración sabe de él, porque todos los sistemas, el mismo sistema que el ciudadano está viendo desde su casa, es el mismo sistema que la FIP está utilizando para controlar sus obligaciones. Es decir, hay una transparencia total y absoluta de la información hacia el contribuyente. Por otro lado, la documentación electrónica, la factura electrónica, además de reducir los costos en impresión, reducir los costos en, en, en, en la documentación de papel, permite automatizar los sistemas y de esa manera poder tener、eh, no solo el contribuyente la información, sino también el fisco tener la información en línea. ¿Qué implica para el contribuyente? Para el contribuyente mediano o pequeño puede no implicarle ningún cambio porque hay distintos mecanismos de perforación electrónica. Uno dice perforación electrónica y piensa que hay sistemas que deben conectarse、eh, y que deben emitir documentos electrónicos automáticos. Eso existe para las grandes empresas y para las empresas que quieran、eh, interactuar directamente con s i s t e m a s a través del mecanismo de web service y donde ambos computadores, el de la FIP y、eh, el del contribuyente, se comunican. Pero también existen otros mecanismos. Mecanismos a través de una presentación diferida por un aplicativo, tal como se presenta hoy en la declaración jurada de ganancias o d e bienes personales o de IVA, y también existe un facturador en línea, donde el el comerciante, el pequeño comerciante puede entrar a un sitio web de aquí y emitir su factura. La información y todos los sistemas propios de los comerciantes medianos o pequeños que por ahí no tienen todos los sistemas como para llevar un control de toda su facturación, bueno, la PIP a través de estos mecanismos de facturación electrónica le permite generar、eh, no solo documentos, sino toda, un resumen de toda la información.、Eh, esto es una apretada síntesis del... De, de, De, de los documentos electrónicos y hacia dónde vamos sería la pregunta hacia dónde vamos hacia la firma digital la firma digital hoy、eh, vamos a tener que empezar a interactuar con esto la firma digital reemplaza la firma hológrafa t i e n el e mismo valor legal、eh, existe una ley que instaura la, la firma la firma digital y la firma en este sentido está trabajando está trabajando、eh, fuertemente con los consejos profesionales de ciencias económicas De todo, el, de todo el país de modo tal de poder empezar a implementar la firma digital de manera obligatoria en determinados formularios. Hoy está funcionando esto de cierta manera. Hoy, hoy funciona, funciona optativo para el tema de granos y en breve va a estar obligatorio para、eh, todo el sistema de precios de transferencia que son las grandes empresas、eh, o、um, grandes, de pequeñas y medianas y grandes empresas que realizan los estudios de precios de transferencia. Con la interacción de todos los consejos profesionales y de los contadores, vamos a poder tener toda esta información de, firmada digitalmente por、eh, el contador y el consejo profesional. Es un primer paso, vamos hacia, hacia la presentación de los estados contables de las sociedades en、eh, formato electrónico, de e l ñ o lo estamos implementando de esa manera a través de clave fiscal. El, el año próximo lo vamos a implementar、eh, con firma digital. Estamos hablando de cerca de 250.000 contribuyentes. Eh, sociedades que van a presentar、eh, balances digitales firmados digitalmente. Este es un un, un, un camino hacia donde va、eh, no solo la, la FIP sino todo el Estado de implementar estos mecanismos que,、eh, que hoy por hoy en el mundo ya se comienzan a utilizar de manera más así de regular. Las expectativas entonces de la FIP en torno de todo esto que se está implementando y que ya está en funcionamiento,、eh, ¿cómo son c o n t a d o r Eh, positivas muy muy positivas muy positivas por no es que complejo implementarlo así en un plano decir,、eh, nacional verdad pero bueno supongo que en algún momento como usted también lo dijo la globalización avanza hacia, ese objetivo, ¿no、es cierto? Sí, sí, avanza hacia ese objetivo pero también no tenemos que perder de vista que todas estas implementaciones tienen que ser paulatinas y tenemos que dar pasos tenemos que llegar a la firma digital pero tenemos que llegar de una manera segura y que toda la gente pueda comprender este concepto Porque no es fácil,、eh, pensándolo en, en términos informáticos, de que alguien pueda entender que apretando un botón en una computadora está firmando un documento con el mismo valor legal que hoy tiene una firma en papel. Entonces, es importante que no solo tengamos el concepto,、eh, los sistemas, sino además la concientización de toda la población de、eh, que este mecanismo de firma digital es el, el mecanismo que nos asegura a todos、eh, una transparencia e la información y nos asegura además documentos que no son violables desde el punto de vista informático pero también insisto exige una concientización de que esto es así por parte de toda la gente y para esto hay que l l e g a r a todo e d e f i n i t i v a m e n t e contador José g a n c h i W32 Radio l a b a r r i g a entre amigos el programa le agradecen su tiempo ¿eh? después de esta importante exposición muchísimas gracias a ustedes por darme la posibilidad de poder explicarle a toda la sociedad esta cuestión gracias Bueno, hasta aquí entonces el diálogo con el contador José b i a n c h i reitero, subdirector general de fiscalización de la AFI, p Luisito.